Del retraso, le pedimos disculpas a Plinio desde ya, estábamos con música en vivo acá en el estudio, Plinio si vos miras Instagram o el Facebook de la radio, pues podrás ver un dúo de, de jóvenes uruguayas que están haciendo folclore eh, pero ya estamos contigo, ¿cómo estás? exactamente, ¿cómo estás? buen día no hay problema problema alguno, siempre hay que darle prioridad a la música qué, qué bueno que tienen ahí la música al vivo total, todo lo que vos nos hablás son cosas malas así que no. mejor la música <risa> no, hay que combinar un poquito la crítica con la diversión la crítica, sí, sí. la lucha y la diversión y la música pesado. ayuda a agarrar fuerza para enfrentar estas cosas y enfrentar estos males que tenemos nos da alegría sin duda alguna la, la música latinoamericana De crítica, es una música maravillosa e inspiradora, sin duda alguna Ángeles. Exactamente, bueno Priño, te contamos que el semanario Búsqueda de aquí de Uruguay que otras veces te hemos mencionado en la contratapa que es una, un espacio muy privilegiado del semanario el semanario sale hoy tiene un título que nos hizo acordar que estábamos hoy en contacto contigo dice, como en la primera ola de argentinos brasileños consultan para radicarse en Uruguay ante una medida tributaria de Lula. Dicen que es por eso, que no están de acuerdo con una medida tributaria y habla de brasileños con altos patrimonios que están realizando llamados, preguntas sobre qué hacer y cómo tributar y algunos empiezan a avanzar en la compra de inmuebles o en los trámites para la residencia legal, Esto es lo que están diciendo, eh, porque habría, según reportan acá, rechazo al marco fiscal que impulsa el gobierno. El gobierno está eh, impulsando una ley de control del gasto y la deuda pública. Eh, ¿Hay alguna medida anunciada eh, que pueda haber provocado temor? Porque además sacan el, el tiempo, ¿cuánto se demora en avión de viajar de San Pablo a Montevideo? O sea, que podrían estar allá y acá... Eh, como que acá les va a ser más beneficioso. Ángeles, con todo respeto, como yo sé que Radio Centenario es una radio muy seria, eh, lo, lo, lo que se debería hacer en este caso es un antidoping en el <risas> editor que publicó esto, ¿no? Para ver lo que está tomando, que, cómo está su cabeza... porque no tiene pie ni cabeza. ¿eh? No es la primera vez que vemos noticias económicas ahí en, que salen en los periódicos tradicionales de, de Uruguay, que son puras fantasías. No hay ninguna medida tributaria tomada, porque no se tomó ninguna medida tributaria. La reforma tributaria que está siendo discutida no pasa por el aumento de la incidencia de tributación sobre la gran riqueza. Eso es latable, pero la realidad es que no pasa por esto. Entonces, yo realmente no sé lo que lo que tiene la cabeza. Lo que más parece es una especulación inmobiliaria con esta medida que yo sinceramente no sé, no conozco nadie que que que sabe que que tenga la noticia de algún ricazo brasileño que se va guay realidad es que los ricasos brasileños prefieren Miami y... No, o sea, Italia, no realmente... dicen que Italia también estaría, Italia no perdón, Portugal claro. estarían prefiriendo como que les vendría bien también allí en, en Portugal aparte de, del idioma pero eh, dicen que eh, estarían viendo por razones idiomáticas y por su régimen para residentes no habituales, Portugal. E Italia también, yo decía Italia y pensé que me había equivocado. También ven como alternativa irse para Italia, donde existe un régimen en el que se pagan 100.000 euros al año y nada extra por lo situado en el exterior. 100.000 euros al año y nada extra. Esto da más o menos 600.000 reales solo de impuestos. Entonces, este es un problema que si existiera, es un problema que afecta mucho la plutocracia. Exacto. Pero, pero es una noticia absolutamente irrelevante para, para la gente del pueblo. Es verdad que hay un movimiento en la alta burguesía brasileña de buscar nacionalidad europea y de buscar, digamos, algún tipo de, de, de alternativa a Brasil en el caso de una convulsión política social muy grande esto se acelera después de las eh, jornadas de junio ¿no? de las de la rebelión de junio de, del 2013 la burguesía se asustó sabe que está en un barril de pólvora entonces yo ahí sí no pleitean la nacionalidad hay muchos y, eh, gente de descendencia italiana entonces Portugal sí es verdad da condiciones mejores a los brasileños para residencia, entonces esto sí es verdad, pero esto no es un problema conjuntural relacionado a una medida específica tributaria de ningún gobierno, hasta por qué Ángeles. La realidad es que el sistema tributario brasileño es un paraíso para la plutocracia. Además, fueron ellos que lo hicieron, o sea que lo hicieron para ellos. Claro. Entonces. Hay mucha confusión, hay un poquito de realidad y mucha confusión en esa noticia del diario Búsqueda, ¿no? Sí, sí, exacto. Tienen que buscar mejores informaciones, yo creo. Hay que ver por dónde buscan, sí. Eh, citan eh, un estudio, que acá es muy conocido, eh, Guyer y Regules y Gran Thornton, Uruguay, que... lo de la cuestión inmobiliaria creo que puede claro. venir por esos lados ¿no? Claro. puede venir por esos lados eh, Plinio pasamos a otros temas y un poco queríamos ver cómo sigue el funcionamiento día a día del sistema político brasileño eh, con un congreso que tiene características que hemos ya conversado acá contigo muchas veces eh, si hay algún plan o hay algún camino que se vea de Lula eh, buscando tener un vínculo y poder tener una influencia sobre ese Congreso que no le es favorable. Entonces, eh, volvemos a una conversa que ya viene se arrastrando a muchos años, porque es la conversa de la crisis política institucional brasileña, que es una crisis muy fuerte y que se manifiesta en, un, en la forma de un desequilibrio total de las instituciones entonces el judiciario avanza sobre el legislativo el legislativo avanza sobre el ejecutivo y todo esto se pelea bueno, esto es lo que marca la política brasileña en el último periodo, las elecciones eh, estuvieron polarizadas por dos alternativas burguesas de solución para esta crisis la solución por fuera del orden, con un golpe autoritario que era Bolsonaro y la solución por por dentro de las instituciones, que quedó, digamos, materializada en Lula. Lo que está pasando, y de manera muy clara en las últimos digamos, dos, tres semanas, es un esfuerzo concentrado del digamos de la facción ganadora, que fue la solución por adentro del orden, de ver si viabiliza, si cría las condiciones mínimas para que esto funcione. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Es primero, hay que eh, controlar Bolsonaro. Entonces, hay un cerco judiciario sobre Bolsonaro, sobre los asesores de Bolsonaro, con hechos reales, ¿no? que son ladrones, que se uh -huh. trataron de hacer un golpe, que son, hacen abuso de autoridad. Pero esto ya se sabía, ¿no, Ángeles? Lo discutimos semanalmente sí. a cuatro años. O sea, sí. ¿por qué ahora? entonces esta es una medida la otra medida es acabar con lo que sobró de la operación Lava Jato porque ellos también son entre colmillas subversivos del orden no por la izquierda pero por la derecha porque atropellan es una camarilla que utiliza el judiciario para hacer política entonces el, el juez Moro y el fiscal de la República, Dalañol, que eran los dos principales personajes de la Lavallato, están acosados. Daniel Dalañol acaba de ser eh, casado, se dice en portugués, de, retirado ¿no? de, de, de, de, como diputado porque fraudó todo lo que podía hacer, no cumplió nada de la ley. Bueno, y Moro ahora empieza también a ser acorralado, ¿no? acosado por... una serie de crímenes que, que, que cometió cuando era juez, ¿no? De, del tipo eh, soborno, de, de filmar los los jueces superiores para después hacer chantaje. Entonces, hay un montón de acusaciones. Entonces, esta es una segunda operación, ¿no? Destruir de vez y ponerle un punto final a la operación Lavallat. Y la tercera es premiar los ganadores y quién son los ganadores de todo esto de esta son los políticos fisiológicos profesionales que en Brasil nosotros que denominamos de aquellos políticos que se articulan en torno del centrum del gran centro que no es un gran centro esos son políticos de derecha pero arriba de ser de derecha son clientelistas entonces este es el tercer hecho El Centrón quiere ahora aposarse del gobierno Lula y tienen fuerza parlamentaria para esto. Como hicieron con el gobierno Bolsonaro, lo discutimos también en Radio eh, Centenario, están haciendo la misma operación. O sea, nosotros queremos no una buena relación con el gobierno. Nosotros queremos mandar en el gobierno y queremos tener las palancas del gobierno. O sea, los ministerios, los cargos públicos. Entonces, estas son las tres movimentaciones reales que están condicionando la política brasileña en el momento. Tu pregunta, Ángeles, era, ¿Lula tiene condición de eh, enfrentar esto? Yo creo que Lula no tiene ni condición ni intención, porque Lula es un hombre muy, muy lúcido. Él sabe lo que está pasando y él se dispone, se dispuso... hacer el hombre que acomoda esta solución por adentro con todas las consecuencias que esto implica entonces claro Lula no es un tonto y va a tratar de mantener lo máximo que pueda de poder en su gobierno y yo estoy creo que tendrá más poder que Bolsonaro que no tenía casi ninguno solo el poder de hacer agitación ideológica permanente pero Si yo fuera a hacer una apuesta en un juego de suerte, yo pondría mis, mis fichas, ¿no? no sé si así se dice, en, en Artur Lira porque yo creo que es más fuerte que Lula. Bien. Y solo para rematar ¿por qué? De ¿Cómo podría Lula contraponerse a esto? Con movilizaciones obreras, populares, de campesinos, de indígenas, pero la movimentación de Lula no va en esta dirección, o sea, él no se, no se mueve para movilizar la gente en las calles al contrario, entonces él hace el juego de las negociaciones de las de de los de la pequeña política, y en la pequeña política Lula es bueno pero Artur Lira es mucho más fuerte Mira O sea que con esto último que decís, que quiere decir que el ¿El destino, el futuro de Brasil va a estar marcado también por ese poder de Artur Lira? Sin duda alguna, como el pasado, porque no yo, yo, la, yo caracterizo el gobierno Dula como el más un gobierno del golpe de Estado, mm. go, de, perdón, del golpe no de Estado, del golpe contra la clase trabajadora, mm. contra los que trabajan. El golpe empieza con Zuma cuando ella dice no voy a ser política ortodoxa y, y la hizo fuertísima, ¿no? Y va va en un crescendo con Temer, con Bolsonaro, bueno, y Lula vino para legitimar e institucionalizar este nuevo régimen que es mantenemos la cáscara de la Constitución del 88, pero el contenido es ultraliberal ultraliberal ¿no? Ya discutimos ¿no? lo que representa el nuevo régimen fiscal, discutimos aquí lo que representa la reforma educacional que están planteando, entonces es este es esto lo que está pasando. Es este, eh? entonces R Lula está en esto, sabe de esto. Bien. Estamos llegando ya al, al final, Plinio, porque si te planteamos otro bien, tema sería bien. para desarrollar con con más tiempo, como nos gusta hacer. Te digo que más temprano hablábamos con un eh, docente colombiano que están con la reforma también de pensiones y hacía un diagnóstico similar respecto a a las políticas neoliberales de del presidente Petro, ¿no? Ese es el panorama. Que, sí. que estamos teniendo y que hay que, hay que mirarla, como siempre, a la verdad de frente. Al que no le guste, mala sí, suerte, pero no se le puede mentir a la gente. no Igual, eh, aunque estamos ya al final, eh, ¿hay alguna cosa que vos quieras llamarnos la atención? ¿Algún tema de Brasil que aunque sea mencionarlo? No, yo creo que el único tema que es importante Radio Centenario eh, divulgar es la lucha heroica de los indígenas brasileños contra el marco temporal que es una usurpación de sus tierras por los grandes latifundiarios. En esto, digamos, esto es lo que se está jugando. Los indígenas pelean con mucho coraje, eh, es una pelea dura, y, y esto es, yo creo, que lo más importante de hecho que está pasando Bien. para las, las clases populares en Brasil en, los último, en el último periodo. Que estaba previsto un juicio para ahora y lo pospuso la corte. ¿Por qué? sí? Porque aquí también hay peleas, porque la Cámara de Diputados quiere hacer una votación meteórica que saca todos los derechos de los indígenas, pero es, con, es anticonstitucional. Entonces los jueces dilatan en el tiempo la claro. votación para decir no, esto es anticonstitucional porque en realidad la burguesía brasilera quiere cambiar la Constitución. Entonces, el juez que dilató ahora es un juez nombrado por Bolsonaro, vinculadas del cuello con el agronegocio, con las mineradoras. Entonces, ellos quieren poster postergar la votación. ¿no? Y como los indígenas están movilizados, también una manera de desmovilizar los indígenas. Sí, Ángeles tenía acá en la pantalla esa noticia abierta para conversar contigo. Pero profundizamos en eso la semana próxima, Plinio, sí. entre otros temas, ¿te Seguro parece? Seguro porque lo, nuestros temas, no, la conversa buena nunca termina, Exactamente. o sea que continuamos el próximo jueves. Bueno, y la invitación a la audiencia que también se meta en contrapoder.net para seguir los temas de, de Brasil con una óptica de izquierda. Un abrazo, Plinio, como siempre. Chao, chao. Fuerte Gracias. abrazo, siempre una alegría hablar con ustedes. Buena Igualmente. semana, chao. uma chixi baão enchachado Mas não cante essa moça bonita porque ela está com o marido do lado Canta canta minha gente deixa tristeza atrás